Bismillah ar-Rahman ar-Rahim NUN wal-qalami wa ma yasturun Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso NUN Juro por el Calamo y por lo que escriben los ángeles que registran las acciones de los hombres. Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu Señor, no estás loco como alegan quienes te desmienten. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun Itienes reservada una recompensa sin límites en el paraíso. Wa innaka la ala khuluqin adhim Y realmente posees un excelente carácter y una gran moral. Fa satabṣiru wa yubṣirun Pronto verás. Y ellos también. Bi aikumul maftun. ¿Quiénes son los que han perdido la razón? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. En verdad, Tu Señor conoce bien quienes se han extraviado de su camino y quienes están bien guiados. فلا تطع المكذبين No cedas, pues antes quienes niegan la verdad. ودلو لو تدهنوا فيدهنون Desearían que fueras condescendiente con ellos, permitiéndole su práctica de adoración.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 difama a los demás sembrando la discordia. Man na'il lil khair mu'tadin athim Impiden el bien y es un transgresor pecador. Utul ba'd zalika zanim Duro de corazón cuyos orígenes son además desconocidos ankanaðamalin wabanin actuasi porque posee muchas riquezas e hijos ida tutla alaiyatuna qala asatirul awwalin si se le recitan nuestras alegas dice no son mas que viejas leyendas Sanasimuhu 'ala al-khurtum Li haremos una marca en su rostro que persistirá de por vida para que sea reconocido por la gente. Innabalawnaahum kama balawnaa ashaabal jannati id aqsamu la yafrimunaha mushbiheen Realmente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 fa taafa 'alayha taaifum mir rabbika wa hum naaimun entonces ala envio un castigo sobre la huerta un fuego que la abrazó mientras ellos dormían fa asbahat kasarim y al amanecer aparecio negra calcinada como la noche oscura fatanadu musbihin tras despertarse se llamaron los unos a los otros bien temprano anigdu ala harfikum in kuntum sarimin diciéndose vayamos a la huerta Si queremos recoger sus frutos sin que nadie nos vea. Fa talaqu wa hum yatakhafatun Y se pusieron en camino mientras se susurraban. Al la yadkhulanna hal yawma alaykum miskeen No dejen que entre hoy ningún pobre. Waghadaw ala harrdin qadirin. Y salieron con prepotencia, pensando que podrían llevar a cabo su plan. Falamma ra'auha qaluu inna la dalun. Mas cuando la vieron, no la reconocieron y se dijeron que se habían equivocado. Bal nahnu mahrumun Después, tras tener certeza de que era su huerta, dijeron: Lo hemos perdido todo. Ola ausatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun El más sensato de ellos dijo: ¿Acaso no les dije? que recordáramos a Allah diciendo si Allah quiere cuando decidimos recolectarlo todo qul subhan rabbina inna kunna zalimin dijeron arrepentidos glorificado sea Allah hemos sido injustos faaqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun y empezaron a echarse las culpas unos a otros qaluu ya waylana inna kunna taaghin dijeron ay de nosotros realmente ay de nosotros Nos hemos excedido al no haber querido dar nada en caridad. Asa Rabbuna an yubadilana khayran minha inna ila Rabbina ragibun. Puede que Allah nos conceda algo mejor a lo que hemos perdido si nos arrepentimos. Realmente deseamos que nuestro señor nos perdone. Kadhalikal azab wal azab al akhirati akbar law kanu ya'lamun Así castiga hoy en esta vida a quien se excede. Pero el castigo de la otra vida es aún mayor si supieran. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannat in na'im. En verdad, los piadosos tienen reservado junto a su señor los jardines de las delicias. Afanajajalul muslimine kalmujerimeen. ¿Acaso íbamos a tratar a quienes se someten a su señor como a los transgresores que se revelan contra, ¿verdad? Malakum kayfa tahkumun ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan tan mal? Amlakum kitabun fihi tadrusun ¿O es que siguen alguna revelación divina? Innalakum fihi lama takhayyarun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 سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ Pregúntales oh Muhammad ¿quién puede garantizarlo? أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ¿Acaso tienen divinidades que se lo garantizan?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 cuando físicamente podían y no lo hacían. Fadharni wa man yukaththibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Déjame a solas con quienes niegan esta exhortación. Oh Muhammad, los castigaremos gradualmente por donde menos se lo esperen. Wa umli lahum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 o acaso les pides una remuneración por transmitirles el mensaje y está los agobia am indahumul ghaib fa hum yaktubun pues que poseen el conocimiento absoluto del ghaib y lo registran fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iz nada wa huwa makdhum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 tadarakahu ni'matum mir rabbihi si lanubd bil'ara'i wa huwa madhmum sino hubiera sido por la gracia de su señor habría sido arrojado a un lugar inhóspito reprochado fajtaba rabbuhu faj'alahu min as-salihin masallah